Si se enchufa, si tiene batería, si se conecta a internet, si tiene megabytes, píxeles o gigahertz, seguro lo encontrás en control Z, el programa que te conecta con tu vida digital. Sebastián Catalano, Ricardo Sammelpan. Hola, ¿cómo les va? Bienvenidos. Eh, hoy es lunes, ¿qué tal? Esto es con Control Z. Z. <risa> claro, Venimos un poco acelerados. Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo le va, señor? señor señorita Yamila, Betty, ¿cómo le va? Muy bien, un poco dormida, debo confesar. Está perfecto, está Pero perfecto. Pero es lunes, en la mañana. Bueno, Fue un, un fin de semana muy, muy relax, ¿no? Muy re sí, lo no Sí, hice bastante cosas. Así que caí rendida y bueno. Muy, pasa ver, que muy veraniego. Muy veraniego, es verdad. Pero está bien que se resista un poco el verano en irse, me gusta. Ah, no, yo me... ¿Usted prefiere el frío? Sí, totalmente. Señorita Natalia Operadora, ¿usted prefiere el frío? No, no calor, que uno sí, se viste más cómodo Bueno, uno se viste casi Ah, ok, okay. ¿Y qué se estuvo haciendo menos. el fin de semana que la tiene tan atareada? No, estuve trayendo muebles así Pintando mi casa, cosas muy lindas Que muy bien. me gastan mucha energía Entonces bueno, bueno Y ayer todo... a la noche eh, pelea de vecinos Otra vez ¿Te peleaste con tus vecinos? No, no, yo no, ellos, pero yo escuché todo ¿Y qué, cuál era el...? Cuál era el... No sé, venía medio, medio raro el asunto porque escuché una parte muy clara que decía Yo soy tu mujer hace 7 años Usted se fijará esto. Polémico, <risa> polémico como mínimo eh... Ahí hay un problemón, te sí, voy a decir sí, Pero sí, bueno, sí. después traté de ponerme párpados en los oídos No se pudo mucho, así que bueno, hoy me vine medio dormida, señor Está perfecto <risa> ¿Usted que... qué hizo el fin de semana? Eh... no estoy muy seguro. Fui un cumpleaños, estuve haciendo unos arreglos en mi casa también. Eh... No mucho más. Ah, tranquilísimo. Sí, no sé. ¿Durmí pensar... si estonga? No, pero sí durmí. Esta... durmí. Dormí hasta tarde. Que... Bueno, confío. Sea, no puedo dormir si esto. ¿No? ¿Por qué? Me levanto de pésimo humor, me duele la cabeza, tengo febús en la boca, ah, yo estoy también, pero, pero, o sea, pero mal. Me mal, mal. Muy tengo que estar muy, pero muy, pero muy cansado. Y ahí sí, por ahí media hora, una cosa así, si no, estoy para atrás el resto del día. Bueno, está bien. Por el lo menos cual, aprovecho y se le va más tarde. Sí, exactamente. Muy el bien. que no está con nosotros por ahora, es el señor Sebastián Catalano, que está de viaje. Eh, está, está muy seguido de viaje, el señor. Y Catalano. bueno, tenía, tenía que hacer unos este unos recitales por el mundo, eh, ya, los que escuchan hace tiempo este programa saben que Sebastián tiene un grupo folclórico y sí. tenía, que, tenía que, que ir por el mundo y bueno, estaba aterrizando su jet privado en estos días, Claro, los nuevos eh, no hoy, sí, hoy a la mañana, de hecho estaba, estaba aterrizando, quizás si hace el trámite de migraciones y demás con, con velocidad nos, nos llame y, y nos ponga un poco al tanto y si no hablaremos el lunes que viene. Muy bien. ¿Qué es esto, señorita Yamita Betty? Esto es Control Z. Sí. Lunes a la mañana un programa de tecnología, negocios y demás, cosas hermosas. Perfecto. Perfecto. No nos precede ningún programa. No nos precede ningún programa. ¿Se quedan después escuchando la programación de Radio Palermo? Por supuesto. ¿Y eh, pueden escuchar el programa a dónde? En, sí, en www.controlzeta con las cuatro letras radio.com.ar. También los pueden, pueden escuchar online en 100radios.com.ar, sí, y si nos quieren escribir al Twitter, es control, la letra Z, radio. Me encantó. Bien. Eh, ¿Usted tiene internet en su casa <ríe> si está llamada a Betty? Yo tengo internet en mi estamos, casa. Estamos arrancando, estamos arrancando. Vamos arrancando, arrancando. Vamos esta, esta. capaz Vamos que arran para la y media llegamos <ríe> sí. Bueno, resulta que la mayor parte de nosotros tiene una buena conexión de banda ancha de... 2, 3 megas, megas, como mucho. Como mucho y anda hasta ahí. Como no le podés pedir que a ¿eh? porque. Anda, anda. Bueno, pero igual cuando salió era como, wow, 3 sí, megas, sí, sí, vuela. Sí. Ah, y hay, hay, hay algunos abonos que llegan a 10 megas, un poquito más, pero en general anda más o menos en eso. Resulta que hay una empresa en Japón que se llama Sonet, que es una subsidiaria de Sony, que presentó la conexión a internet más rápida del mundo mundial. ¿De cuánto? ¿De cuánto? De 2 gigabit. O sea, uh. ¿esto qué significa? ¿Vos tenés 3 megas? Sí. Si lo contratás en Japón, tenés 2.000 megas para bajar. O sea, no se a apretar que ya está. O sea, que no llegas a apretar que ya está. O sea, que es tan veloz que es más rápida que una conexión de red, eh, digamos, de, de empresa, lo que se llama una red de internet. O sea, vos tenés un montón de computadoras en una empresa. Sí. No hay dispositivo todavía que se enchufe que te logre eh, aprovechar esos 2 gigabits a pleno. Obviamente la idea es que vos te compres esto y si tenés más de un aparatito, todos van a ir rápido. a las chapas. ¿sí? Muy bien. Bueno, y tiene dos de bajada y uno de subida, lo cual también es un montón. O sea que si necesitas subir un videito a internet, eh, si necesitas subir un archivo grande para pasar a otra persona, lo, sé yo, lo hace muy rápido. Así, pero pum, Instantáneo. Y sube, instantáneo. Y además, lo peor de todo para nosotros es que ni siquiera es caro, eh, ya te digo cuánto es, 51 dólares mensuales por un contrato de dos años, lo cual es eh, bastante, bastante accesible o sea, por el servicio que está ofreciendo, que aparte, bueno, ya dijimos, no llegamos a terminar de, de teclear que... Todo, todo te carga, te carga súper rápido, para ver los videos de Justin Bieber en YouTube, así. Podemos bajar películas truchangas así muy rápidas. Sí. Bueno, Eso por supuesto eh, es no, Hay Se un tema puede, legal, pero no, no sí, como... Legal, no legal. En, en, en lo que refiere a lo técnico, sí, bajan así en, en un Santiamén. ¡Qué lindo. Sí. lindo! Pero lo más importante de todo esto es que algo que hemos comentado en otra, en otra edición de Control Z hace ya algún tiempo, es una señora que tiene la que todavía es la conexión a Internet hogareña más rápida del mundo mundial, Ajá. que no es esta de Sony, sino que es una eh, señora en Suecia que el, Cisco estaba, Cisco es una empresa que hace equipamiento para redes y estaba experimentando con algunas redes así súper fashion, wow, muy rápidas de 40 gigabits, o sea, uh, 40.000 40. 40, megabits, o sea, nada, no, digamos, no, no lo sigue, No se venía a hacer la cuenta. No, si no, para obviamente, para la verdad, sí. Veloz, no. más, más veloz que el correo. <risa> no. Más veloz, tal cual, más veloz que el correo, capito. Y entonces un señor que se llama Peter Lodberg que estaba haciendo, haciendo pruebas para Cisco, dijo a ver, ¿cómo, a ver, lo, podemos, ¿cómo lo podemos probar? Y entonces qué hizo, se lo le, le puso en esas conexiones a la mamá. Dijo, mamá, siempre me hinchás con que, con que te mande mail, con, ¿Con que, que te arregle la casa, sí, que con esto, que, que foto, te llamo, que, que, bueno. que te mando Ay. fotos de no sé qué, que querés hacer videollamadas, tomá. No querés videollamadas, videollamada. tomá videollamada. Con esto podemos hacer videollamada a mega, mega, mega resolución y no pasa nada. entonces le enchufó una, una conexión de 40 gigabits en Karlstad, el centro de Suecia. Lo más importante de todo es que la madre, que se llamaba Sigbrit, al que le mandamos un beso que seguro nos está escuchando, nunca antes había usado una computadora. Entonces... Es re injusto, loco, porque. Es re injusto. No solamente le, nunca, nunca había usado una computadora, o sea que le debe haber puesto una buena computadora, sino que la señora habrá dicho, ay, a ver, ¿qué es esto? De Internet. Y entonces ella hacía clic, clic, clic, claro, y las páginas. Iban cargando todo. Todo mal. No, todo, todo mal con vos, Secret. Sí, como te llevas. No, nunca <risa> tuvo que hacer eso de, ay, quiero ver este video, espera que cargue. Uy, espera que cargue, que pone nervioso. Si quiero ver esta página, oh, espera que mira qué lento que cargue. Cerra las otras. Sí. Nada, <risa> nada. Nada. Ella la señora hacía, pim. Pim, claro. pim, pim. con un poco de suerte así va a ser eh, la internet el futuro, de todos. claro, de todos en algún tiempo que desconocemos cuándo va a ser. Y que sea poquito, ya que estamos. Y que sea poquito, va a ser, sí, falta, ¿no? <risa> falta. Eh, digamos, <risa> un falta un tiempín. Falta <risa> un eh, tiempín. Otro dato al respecto, si tienen tiempo compren una revista que acaba de salir, la última edición de una revista... Que, que cada tanto nombramos acá, que es Information Technology, que sale todos los meses. Y ahí van a encontrar una historia muy buena, muy buena. Tanto que vale la pena comprar la revista sobre las toninas, que ya hemos mencionado sí. alguna vez acá. En las toninas está el cable que le da internet a toda la Argentina. Yo fuiste de verano. Una toda la Argentina. Son tres cables. Que además son cables transoceánicos. O sea, sale el cable, se mete en el mar y sale en Europa. Es de no creer. Es una cosa, es de, una cosa de no creer. Y el cable va de una punta a la otra. Sí. Vos me ven a conocer a ojitos. Esto es re que de verdad. Requete de verdad. Re es verdad. increíble. Sí. Si entran a un sitio que se llama telegeography.com, eh, geography.phy, pueden ver todos los cables submarinos de internet que hay en todo el mundo, que son un montón además. Eh, y lo hemos comentado en algún otro control Z, en Egipto, por ejemplo, una vez se quedó todo Egipto sin, sin conexión. Porque un barco pesquero se llevó puesto un cable. Y, y chao. Vos piche. cortás el cable, se acaba internet. Bueno, acá es lo mismo. Tenemos esas tres conexiones que salen de las toninas. En las toninas, además, lo más gracioso de todo es que casi no hay internet. Hay un, un proveedor que te da un internet. Sí, eso le iba a decir. Yo fui una semanita, pero hay pocos. Muy para dejó. atrás. Ay, sí, bueno, es muy carísimo. Pocos. Muy para atrás. Y cuando instalaron las las conexiones en Las Toninas, la gente de Las Toninas dijo, listo, ahora nos vamos para arriba porque esto va a traer y no, es básicamente es un galpón donde llegan esos cosas hay un montón de equipamiento y dos pibes que van por semana a controlar que dan de todo y lo controlan toda a toda distancia y no pasa nada bueno, en la revista esta está todo contado y además está todo muy bien contado eh, y vale la pena que, que la compren para leer esa nota que está buenísima Si les parece, vamos a un poquito de música claro y sí. volvemos en un ratito. seguimos en contra de Z eh, más despabilado no. un poco más despabilado sí un poco no mucho no mucho cuesta para el cuarto bloque estamos pipicúculos además eh, está todo mal porque está todo mal llevamos abril y hubo que un feriado ¿Qué? O sea, es verdad, no, no nos tocó digamos, tanto como no, el año pasado o sea febrero marzo era uno, uno por semana y ahora nada el próximo es el primero de mayo que cae miércoles que cae Si no, miércoles. no me quedó Con lo cual tampoco hay puente. Y ya, o sea... Ya está. Eh, nos cansamos de trabajar. Y aquí aparte trabajamos igual, feriado. Así que... Tal cual, eh, peor trabajamos todavía. Trabajamos más a veces porque falta gente, entonces... Digamos, <risa> pero bueno. Todo mal. Está todo mal con vos, eh, feriado. Claro. <risa> bueno, entonces, resulta que está Android, ¿no? Que es el sistema operativo que usan un montón de teléfonos celulares. Sí. Algo así como el 65% de los nuevos. Smartphones que se venden Vienen todos con Android Android Es un sistema operativo Abierto Que vos podés agarrar Y usar Para lo que se te cante Y entonces Como es eso Y como está basado en Linux Y como entonces Es muy robusto Y muy flexible Y muy maleable Hay un montón de empresas Que lo están empezando A meter En un montón de cosas Por ejemplo En una cámara de fotos Mire eh, La gente de Samsung Está ofreciendo En la Argentina Una cámara de fotos Que sale 5.500 pesos es un dinero es Tacarelli Tacarelli que tiene un. además de ser una cámara a cámara o sea tiene una, un sensor de 16 megapíxeles un lente con zoom óptico 21x etcétera tiene todo lo que podría tener un teléfono celular de muy alta gama tiene una pantalla táctil de 4,7 pulgadas tiene un chip de 4 núcleos tiene 8 GB de memoria interna tiene Wi-Fi tiene Mi 3G wi sí. tiene GPS claro entonces lo interesante de esto es que vos no solamente sacás la foto sino que además Desde el mismo dispositivo lo puedes mandar por mail, publicar en Twitter, en, en Facebook, Facebook. Eh, subir a Dropbox, eh, ponerlo en Instagram, eh, estás, aburrido, que uno hace con su estás aburrido celular. y te pones a hacer jueguitos, todo, todo, todo. Ver, esto no es lo mismo que un celular, porque es lo mismo. <risa> es, sí, básicamente es un celular, pero con... Con una buena cámara. Con una cámara. buena cámara. Claro. Sí, Tiene sí. el jefe de es dar... Exactamente lo mismo. Sí, con tiene Wi-Fi, una... tiene 3G, wifi. tiene GPS, tiene Bluetooth, tiene salida HDMI, con lo cual vos grabás un video en Full HD o tenés lo una peli en Full televisión. HD, lo conectás a la peli y anda todo. Tiene una ranura para micro SD para que vayas guardando todas las, las pelis y demás. Y tiene todo eso. Hay y otra, una gran pantalla, y una gran pantalla, exactamente. Y hay otra de Nikon también que no se vende en la Argentina, que es muy similar. Pero además de eso. No es la única cosa con la que podés tener, este, donde podés encontrar Android. Hemos hablado ya de Oya, que es una consola de videojuegos. Hemos hablado de las teles que vienen con Android. Y además tenés, por ejemplo, una heladera. Una heladera, chicos. Ya no saben qué inventar, te digo. Esta es la típica frase que vos decís, ya no saben qué inventar Android para heladeras. ¿Qué no inventan estos gringos, no? Es una cosa de no creer. Son curiosos, no se quedan quietos nunca, ¿viste? Ya habíamos visto alguna vez una tele con una heladera con la tele en la puerta. Sí. Bueno, ahora en vez de la tele le pusieron una tableta de 7 pulgadas. Entonces vos vas a buscar jugo a la heladera. Esto no te ayuda con la dieta. Y de paso jugás un poquito al Candy Crush, ponelo. por ejemplo. Ponelo. O ves si te llama. Un Fue una pavada, ¿eh? pero bueno. Pero hay mucha gente que se lo va a comprar. Hay alguien que se lo compra. Hay, hay alguien que se lo comprará. La idea es que vos ahí Desde mires allá. las noticias, las recetas. Eh, le dejes mensajes a al resto de la familia. Mira la cara de nuestro pelo. La cara de nuestro programa que dice. Sí. Falta acá. Falta acá así con, con las manos, montoncito con la mano diciendo qué hambre. Qué hambre que tienen, chicos. Pero no es lo único. No, no me digas. Sí, señora. No me diga. Sí, señora. Un horno. Pero no explota. No explota, no. Es un horno. Topísimo, ¿no? O sí, sea, una topetitud Topetitud total Entonces viene el horno Y vos al horno no lo controlabas con las perillas Nada. No, ya, eso ya fue Ya fue Agarraste, ves una pantalla decís, ay, pará, subimos un poquito más el... ¿Eh? ¿Eh? Viene, viene medio lento el pollito al horno Sí, <risa> subilo, subilo un poquito más Estoy haciendo una torta Bueno, ¿cuántos son? 35 minutos de horno moderado Listo, timer ahí Todo ahí Te da media vuelta y te vas Y o sea, te que queda divina la comida igual te queda, Obviamente te queda Perfecto, perfecto. Tiene, Y también tiene wifi, vamos a decir Tiene wifi, por supuesto Of course Para qué? Para que vos te bajes las recetas Entonces vos qué haces Toda la parte que tiene cocción sí. Con la receta ahí en pantalla lo linkeas. lo linkeas Y decís, ves que acá dice que tiene que ir Media hora a orden moderado Y después bajarlo y dejarlo suavecito un rato más Bueno, ahí tenés Me gustó este te, igual, esto tiene, tiene ya que... un, sentido. Cep, igual, un sentido Igual ¿Cuándo? O sea no, sí. La verdad que esta, la gente va a quedar muy vaga La gente va a quedar muy vaga Muy vaga, sí. porque Vamos a hacer como, todos como Wally -E, la, la película de Wally -E, sí. que están todos tirados ahí En la, la reposería y no se pueden mover Sí, porque además Ya eh, la época de tele en la cocina Fue, me parece, sí. con estas tabletitas Que tenemos en el horno, en la ladera, Tele en la cocina no No. Así que la receta de ahí. Sí. Bueno, está bien. Hay más. No digo. Resulta que la gente de Ford dijo, ok, yo saco el auto, ¿no? Entonces, ustedes saben, el auto tiene una computadora adentro. Sí, claro. Todos los autos modernos tienen una computadora adentro. De hecho, a veces cuando lo llevas al service, el tipo te dice, eh, tengo una, ver una nueva versión del sistema operativo de la computadora. Y a veces, me cacho en 10. Sí. Ya teníamos un problema con las computadoras comunes, además la de los autos. El 60% de los autos del mundo usa... Unas computadoras con el mismo sistema operativo que tienen los nuevos BlackBerry Ponele. Okay. Pero además, la gente de Ford hizo un, un proyecto abierto para que vos puedas armarte una minicomputadora. Esto es todavía muy, muy, muy, muy inicial. O sea que tenés que saber un poquito de cómo, digamos, cómo soldar. No es, no es tan sencillo. Una minicomputadora que vos puedas programar, la enchufás a la computadora del auto ¿Sí? y le agrega cosas nuevas. ¿Cómo qué? No sabemos y a mí no me da la cabeza para <risa> imaginarme qué se le puede crear. No. Pero la idea es que vos puedas mejorar todos los cálculos que hace el auto de, de, no sé, cómo manejar los frenos durante el frenado, si siente que el auto se le da control, temas de dirección, temas de la radio del auto, temas de manejo de las luces, todo. Todo lo que se pueda parametrizar en la computadora, vos con este aparatito okay. lo podés ver, lo podés modificar y qué sé yo. Tengo eso miedo está. que terminemos como las películas que los coches después quieren matar a los seres humanos y todo eso, porque sí. en algún momento va a pasar, chicos. En algún esto? momento va a pasar. Estamos, Estamos todos total, de acuerdo, ¿no? Totalmente de acuerdo. Bueno, sí, muy bien. Sí. Dicho esto, ya está. Queda grabado. lo que ya, <risas> bueno, por lo pronto ya tenemos autos que se manejan solos. Claro. La gente de Murcia tiene de un medida. auto que se maneja solo y además el auto está autorizado para andar solo por las calles de Nevada. De y matar gente, me dice. Y matar man. gente, dice Natalia, puede ser matar gente si no lo puede evitar. Bueno, pero uno ya lo, no lo puede... Claro, por ejemplo... Bueno. Supongase, yo saco una foto a alguien que no me guste, sí. que, que le tenga un poquito de bronca. Sí. Con la computadora del coche la sube, ¿eh? Y si lo localiza, lo pisa. Claro, un rastreo. Se puede. ¿no? Sí. Se puede eso, chicos, con el GPS y no sé qué conectemos un par de bolsas de mal, ya está. Sí. sí. Un saludo de... Sí. Ok. Pero hay más. Diga. A la mañana, ¿no? Te despertás. A la mañana. Sí. Espejo, ¿no? Me peino, me afeito en mi caso, se si acicanan las chicas. ¿Por qué no usar ese tiempo y transformar el espejo en un monitor de computadora? Entonces, mientras vos te maquillas con un ojito, vas, vas relojeando las noticias, la temperatura, la temperatura si te llegó un mensaje, si, qué sé yo... Si se pospuso la reunión que tenías. Quizás tienes si, suerte, si, quizás vas. Claro, si viene, viene muy pesado el tránsito. Bueno, todo eso lo ves reflejado en, la, en una, una pantalla, que es una pantalla con un vidrio particular para que sea espejada. Entonces, es un espejo, pero además vos ves información en el vidrio atrás. Y viene con, un este, viene con una balanza. No se me quisiera. Esa no, no, no. Ahí ya no te gustó. Ahí no me gustó nada. Le voy a decir. Entonces, ¿qué hace la balanza? Además de ver cuánto pesas Te dice, estás gordito, larga los postres. Y te muestra toda esa información en la pantalla del espejo, en el espejo, y te dice, ¿ves? Esta es tu curva de peso a lo largo del mes. Fijate, fíjate. Fíjate qué onda. Sigue esforzándote. Sigue esforzándote, tal cual. Y además, te, como tiene, un, tiene unos sensores en, en la balanza, te dice la temperatura, por ejemplo. Entonces te dice, mm, estás A un poquito arriba, caer, claro. sí. por ahí no estaría mal que te tomes el día. Es lo, ese, esa es la parte que queremos todos, ¿no? Sí, claro. Sí. Y está justificado por la computadora. Ya no claro, eh, necesitamos ir médico a México. Yo <risa> no sé, yo no sé si llegamos a tanto, yo no sé si llegamos a tanto, pero ponele. Ponele. No, igual esto de la balanza me parece como muy útil para los chicos más que nada. Porque sabes cuánto pesan, sabes si tienen un poquito de temperatura, la pones ahí lo no sacas. Claro, en vez de tomarle la fibra con claro, un termómetro más rápido, más común, le decís, a ver, nene. A ver, quédate quietito, quietito. Ahí está. Sí, sí. Eh, <risa> o un gato, ponele. O un gato, que es difícil. Pero sí. la temperatura del gato. Y no tengo ni la menor idea. No. Y además el gato nunca se va a quedar ahí. No, jamás. Va a decir. Un perro capaz. Sí. sí. sí. El chico tampoco, el chico el chico tampoco, tampoco. dice, Como Natalia, él. es cierto. Eh, es cierto. Pero bueno, si está, un, si está bien domesticado, por ahí se, por ahí se queda. Un, un poquito. Un segundito. Sí. sí sobra ahí. Obvio. Sobra de tiempo. Bueno, así que ya está. Tienen desde celulares y teles hasta... ...cámaras digitales... ...heladeras, espejos, sí. balanza... ...me ningunea la heladera igual, eh. no, no, no, no, no, no las vi convencidas con la heladera... ...no, con, la heladera con me pareció... ...con una tableta... ...porque cuando uno la, va a la heladera en... es como para agarrarlo, o para sí. ver... ...hay veces que te fijas que hay una sí, la heladera y, para y para ir, nada más... ...para inspirarte, ¿no? ...claro, sí. <ríe> si tenés ganas de comer algo, no estás muy seguro, a ver qué hay... ...y es ahí después dilucidas si es un sí o un no y te vas pero ya la pantalla en la heladera es como Bueno, la gracia, la gracia de la tableta también es que vos en la pantalla podés ir marcando qué es lo que tenés y lo que no tenés ah, entonces te diga está bueno. tipo hay que comprar leche Fíjate que nos estamos sí. quedando cortos de leche sí. o ojo que estos yogures están por vencer todo eso requiere lamentablemente laburo porque toda esa información hay que, hay que ingresarla sí. esa es la parte más jodida están trabajando en heladeras que saben lo que tienen adentro Le pones una naranja y dices, ah, esto es una naranja. Ok, anoto cuándo le ingresaron, cosa de que dos semanas después te diga, che, esa naranja... Hay una naranja hace dos semanas, sí. o sea, fíjate. Que debe estar, sí. <risa> no, debe, no debe estar muy contenta, típicamente. O cosas así. Yo al, hace varios años estuve en Corea, en las oficinas de Samsung, y ellos tenían un microondas... Con un lector de códigos QR Vieron ese cuadradito sí. Con puntitos blancos y negros Entonces la idea era Que vos comprabas Una de esas comidas Para cocinar en el microondas Pre... Sí, precocida. No, sí, prearmadas, digamos Sí Entonces Vos escaneabas el código Y lo ponías adentro del microondas Entonces con el código Venía la receta Que le decía Dale 10 minutitos Bajitos Después subilo Después no sé qué Entonces vos no tenías que estar Claro. haciendo nada y eso supuestamente se cocinaba en su manera óptima eh, con esos microondas y con ese tipo de comida por lo que yo sé no prosperó pero, pero la idea era buena la idea era buena y vamos a eso no a que las cosas que tenemos alrededor sean cada vez más inteligentes y lo notable del caso es que eh, como Android es tan eficiente para laburar en para funcionar en dispositivos pequeños está siendo eh, muy muy muy muy muy popular Así es, y cada vez en más espacios. Sí, señora. Bueno, ¿le L parece si vamos a una tanda, a un mm -hmm. tema musical y volvemos con más Control Z? Fantástico. Vale. Recuerden, www.controlzradio.com.ar es eh, nuestra página web donde en un rato van a tener el audio de este programa y el link a las noticias que vamos comentando a lo largo de la mañana y si no por Twitter es control la letra Z radio la semana pasada estábamos hablando de Bitcoin esta nueva eh, moneda que no, no, no corresponde a un país que es 100% de, de internet e incluso sacamos al aire a, a un experto para que nos explicara un poquito más <coughs> cuáles son los alcances de, de Bitcoin para qué sirve y, y, y, y qué, qué impacto puede tener Una, la verdad que es algo que no se me había ocurrido, pero lo encontramos en, en Firewire. Es una noticia interesante que es que alguien eligió Bitcoin como una, una alternativa a las eh, restricciones para comprar divisas extranjeras que existen en el país. Se trata de Jacob Hansen, que es un desarrollador web que está viviendo en la Argentina, pero que es un, un extranjero. Y muestra cómo un, un argentino empieza a comprar Bitcoin para... Eh, salirse de la, la traba para, para comprar dólares y para comprar, este, para comprar otras divisas. Como una manera, además, de, eh, de proteger el dinero que tiene de, de la inflación. Etc. Usted lo había dicho en, sí. en otros programas. Sí, exactamente. ¿Lo, lo anticipo, lo anticipo. Lo anticipé. Periodismo de anticipación obvio, se llama. Obvio, esto, Muy bien. Sí. <risa> Tenemos eh, compañía. Eh, ¿Tenemos compañía? Sí, señor. Tenemos compañía y estamos en comunicación con el señor Sebastián Catalano. <risa> ¿Cómo le va, amigo? Buenos días. Buenos está? días. ¿Cómo está usted? Vivo de la cola de la aduana del aeropuerto internacional de Seiza. Es la cola, eh, recordamos, es la cola para hoy por hoy, para absolutamente todos, todos. y cada una de las personas que, que bajan del avión. Muchísima gente. Eh, <coughs> estoy hasta las manos, creo. No pasa, hombre. ¿Trae algo, ¿Qué trajo? ¿Qué trajo? Al, algo polémico? Con código. Eh, no creo que no pasa. Con carpusa, diga, que trajo. Llamen a alguien. Si conocen a alguien, llamen, que me vengan a buscar... Manos, pero... sale mucho el tema de Lázaro y Fariña para llamar, sí. está muy de moda no, acá no se habla de nada, porque la gente ¿sí? en la cola de la dona es muy respetuosa ¿sabe? no quieren mencionar nada, están todos calladitos todos viendo, paso, tratando de pasar inadvertidos y este, hay... bueno, de Miami, así que imaginen la, el tamaño del equipaje claro. para revisar claro. en, no en mi caso, ¿no? en mi caso no, pero en el resto complicado no, no y, vale, y, su caso no, recalquemos esa parte No, no, yo no, Frankie. ¿Usted de, de, de dónde viene? Ese, este yo estuve en Miami eh, En un evento de presentación de un edificio inteligente Que va a ser una masa aparentemente Porsche Design Tower eh, Les voy a contar más de dónde se viene si quieren Es una cosa así Súper zarpada, infernal Que está desarrollando eh, Un grupo Estadounidense en una asociación Con Porsche Design Que sabe que tiene una, una cosa así de diseño muy Muy grande, la compañía alemana de autos Así que ahí estamos, un edificio que va a tener eh, un ascensor inteligente para autos, entre otras tantísimas cosas. por Muy ejemplo guay. Les voy a contar. Si no sabes te va, más o menos que lo dejas en la vereda, el auto entra solo y sube a tu, tu departamento, que además obviamente tiene... Tiene, ¿tiene cochera? cochera. Tiene una cochera, que es más que una cochera, porque está que el auto está integrado al, a departamentos que son zarpados, 500 metros, 600 metros, 1000 metros, una cosa increíble. Estuvimos cuatro días en Miami, lindo Miami, estuvo, estuvo bien, mucho calor, algo de playa, bien, la verdad que muy bien. Y se trae... las cosa que pasaba en Argentina por, por los medios electrónicos, obviamente. Sí, claro. Eh, ¿Compró algo que valga la pena comentar? No, no, no, tranquilo, tranquilo. Que valga la pena comentar, no, compré alguna... Alguna camarita que tenía que actualizarme para mí, algún encargue, algún media player, pero baratito, todo, todo dentro del Canon. No, está bien. ¿A cuánto, ¿a cuánto cotiza una, una cámara Pocket en los Estados Unidos? Más eh, o menos. Yo compré una cámara Canon chiquita, no de las Pocket Pocket, sino de las que vienen con el zoom óptico, sí. que son un poquito más parecidas a lo que sería un formato de cámara, de cámara eh, profesional, con reflex, con... con Eh, lentes, digamos, las, los lentes intercambiables, así se dice, Ajá. Eh, más parecida a eso, pero también compacta, y pagué algo así como doscientos y pico dólares, doscientos treinta dólares, más o menos barato. Muy bien. Una cámara con mucho zoom, con zoom óptico, con, con bastante megapíxeles, la verdad que bien, sí. Y después compré un mega player también para conectar a la tele, que fue un encargo y, y no mucho más. Ah, y muy bien. Rompí y alguna indumentaria tranca, eh bueno, bueno no, no diga mucho en voz alta por las dudas no yo estoy andando bajito estoy acercando y no, no la verdad que está muy riguroso el tema de la el tema del control ¿eh? está bueno, como está yo parece... yo perdoname estuve la el mes pasado eh, y está como como en esa vez que había eh gente que pasaba con seis bolsos de eh, tamaño ¿Sí? tamaño cuerpo humano capturado Sí, sí, la verdad que sí, lo que pasa es que ahí están escuchando un ruido, es una gente que me está pasando con una fila de carros de por lo menos 200 carros Mándale sí. ¿Sí? ¿Sí? un beso <risa> ya le mando un beso, sí, está bien, saludos para todos los que lo que no hacen No, lo que pasa es que eh, este, está un poquito riguroso el tema del control de aduana y lo que comentaba en el vuelo es que no pasas con nada O sea, si excedes el Canon, pagás y nada, muy riguroso el control Está perfecto, no, está bien. eso está muy bien Bueno, amigos, me parece que lo voy a tener que dejar porque estoy muy cerquita del, del, del control ya. Bueno, y el Cosa avisenos. ¿Vale? Sí, si necesitas un abogado, avisenos. nos avisas. So, yo aviso y, y el Cosa me mandan muchos a la cárcel. Claro, Perfecto. Y los cambia nah, por seguridad. Nah, no, no, no va a ser, no va a ser lo que está ahí. Bien. Bueno, bueno, nene. Nos no? vemos el lunes que viene, señor. Nos vemos el lunes. Hasta luego. El que hablaba el señor Sebastián Catalán, recién arribado a las que costas sí. argentinas. Estamos. Bueno, lo bueno es que estamos todo el equipo muy dormido hoy. Sí. sí. <ríe> muy cansado, sí, ¿no? Sí. Ya arrancamos la semana bien arriba. Sí. Me encantó. Bueno, le cuento una noticia. Cuénteme. Resulta que. Eh... Le habrá sucedido una vez, estás con el teléfono y de repente te llega un mensaje y vos decís ¡Oh, qué bueno! Alguien me mandó un SMS y vas a ver y te dicen ¡Te ganaste un auto! Oh, ¡Entraste en un sorteo por una heladera! Que encima tienen la capacidad de que te lleguen a tempranísimo en la mañana y los fines de semana Sí, o peor, <risa> te llegan a las 3 de la mañana y vos decís 3 de la mañana me manda un mensaje, mata, necesariamente es importante claro. Vas, lo miras y resulta que es una computadora una que promo, ¿no? mandó una promo Bueno, vale, está todo mal Está todo mal con este mensaje, sí. Entonces, sí. lo que normalmente uno hace es acordarse de toda la familia de la persona que creó ese sistema. Y ahora la gente de personal le agregó una opción más, que es la posibilidad de eh, reportar y denunciar el spam que, eh, que el spam que te llega al... Por mensaje de texto. Por mensaje de texto, tal, tal cual. Entonces... ¿Cómo es, la, cómo es la, la manera en que, en que vos tenés? ¿Vos, digamos, te, llega un, ¿Te llega un mensaje vos decís, ah, no, loco, todo mal? ¿Y qué haces? Eh, bueno, los tenés que reenviar al 7726. ¿Qué significa spam? O sea, si vos tenés en, spam, en, el, en el tecladito, es spam. Eh... Claro, el número de spam eh, según la asignación de letras de teclado para que entre en una base de datos en, y no te vuelva a pasar jamás en la vida. Si todo el mundo dice, loco, este mensaje, este número claro. está mandando spam, la gente de personal dice, ok, no lo ponemos más. en la lista negra y idealmente no te va a llegar más. ¿Qué la idea? Le voy a decir, es muy buena. La idea es muy buena. Así como el mail te, te elimina un montón de correo no deseado, sí. bueno, que te llegue el mensaje de texto eh, sería un golazo. Sí. sobre todo para estas promos de 0 kilómetros, como decíamos, que nunca son bien recibidas. Eh, durante el 2012 sí. se han enviado sí. 4.500 millones de SMS o eh, mensajes de texto que califican como spam según la, la agencia Bloomberg. Eso en decir. el mundo mundial, por en supuesto. En el mundo mundial. Pero, eh, digo, para que se dé una idea de la magnitud del problema, o sea, son, son un número... Absolutamente monstruoso montón, montón. Hay, hay celulares que te permiten Crear listas negras y decir Este no quiero nunca más Pero está bueno que sea A través de la, la Operadora la que haga todo este claro. servicio Porque te ahorra Y te ahorra un paso ni, claro, habla, ni, ni habla. Habla. No, pero la verdad es que me encantó Esta aplicación, o aplicación. Bueno eh, Le digo una más Es genial sí. Es genial Es genial Esperá, que me faltaba una cara, tenía por acá. Ah, sí. Resulta que ustedes tienen las teles, ¿no? Entonces yo sí. me compro una tele, ver, miro la tele, y a ver las teles se pusieron de moda, que son grandes, sé yo... ¿No? Estoy hablando como si fuera a mi mamá. <risa> eh, resulta que la gente del G y la gente de Samsung sí. estuvieron mostrando en enero unas teles nuevas que tienen una particularidad. La pantalla es curva. Ah, estábamos... Eh, o sea, lo, lo hemos mencionado, tipo, la en control Z. Curva, o sea... En vez de ser un plano, es un poquito curvo. La gracia de que sea curva, supuestamente, es que. A usted le da la sensación de. Más inmersivo. Más, pres, claro, más 3D. <risa> y parece, parece que la gente del G va a ser. Eh, van a ser los primeros en que van a empezar a. a vender sus. sus este. sus pantallas curvas. Eh, y nada, es como muy impresionante. ¿Cuántas que... pulgadas? ¿Cuánto querés? 55. ¿Querés 55? Hay Toma, 55. ¿Querés 42? 42? 42? Hay 42. Creo que menos no hay porque no se debe notar. No, o claro. Porque no valdrá la pena por el costo-beneficio. Que si te compras una telecurva no te vas a comprar 20 pulgadas. ¿sí? No, no. Exactamente. <risa> hay que gastar un billetín. Y hablando de eso, ¿sabemos cuánto, cuánto eh, cotiza en el mercado? Y debe salir mucha, mucha, mucha, mucha plata. Mire. Sí, 10.000 10, dólares, básicamente, es eh, la de 55 pulgadas. Eh, es un billetín, ¿no? Es un billete, es un billete. Pero sí. espera un cachito que bajan enseguida. Y van a bajar enseguida. <risa> enseguida hace, unos, hace unos años las tubo eran todas con la pantalla curva. Claro. Pero cóncava. Sí. Esto es convexo. Convexo. Claro. Muy bien. Entonces se hunde, no, claro, se, no sale. Claro, como que lo abraza bueno. cuando ve televisión. <risa> Ay, muy linda imagen. Sí, muy me, linda imagi me imaginé. Me siento, me siento con, <risa> con este... Querido. Sí. Eh, obviamente acompañado de un buen sillón, chicos, esto. Sí, acompañado de un buen sillón. Una, una buena un buen control remoto. Sí. Y algo para ver. No, para ver. no siempre es tan sencillo. No, es verdad, es verdad. ¿Cómo anda con el tema de las series? Bien. Eh, a ver, hoy es lunes, o sea que ayer o hoy está Mad Men y Game of Thrones ya arrancan. Sí. Eh, y me está faltando alguno más. Que también... Y yo sigo a Full con Grey's Anatomy. Hoy hay capítulo de estreno. Bueno, señor, ¿qué quiere que le diga? Vuelve. <risa> Hace siete años que miro esa novela. No, no, no me cabe <risa> ninguna duda. Y, si, y, que... y vuelve a Rested Development. Eh, muy bien. Que no tuvo la oportunidad porque, muy buena idea, no llegué a verla toda, pero no tuvo rating suficiente. Se retiró, ahora vuelve. Recomendable. Mira. Con Jason Bateman sí, y sí, Eranelenco. Sí, sí, sí, que sí. Jason Bateman ya de es, por sí... Es un grosso. Sí, es un grosso. Sí, sí. Así que, bueno. Bien, vamos por ahí. Perfecto. Si como si tienen alguna otra serie para recomendar, nos mandan un, un tweet, tweet a Control Z radio o nos escriben a aire arroba control Z con la Z con las cuatro letras radio punto com punto ar. Eh le parece que vayamos un poco de música y ya volvemos. Ya o sea, volvemos porque todavía nos queda más control Z Control Z, porque con tecnología casi todo tiene arreglo. Pasaba a ti Antwoord, elegido por nuestra operadora Natalia. Eh, muy bien, eh. Que es una banda que no va a. Psicodélico. Muy claro, bien. no van a escucharlo así. Claro, no van a escucharlo. Puede ser que escuchen un poquito en, eh, en la versión online. Porque lo tenemos que sacar, porque no tenemos los permisos para. Claro. Reproducir ese material online Y no queremos tener No queremos problemi, tener ningún problema Obvio <ríe> Bueno Tenemos más noticias Sí La noticia ya La noticia linda esta en eh, el programa Para cerrar Para cerrar Y es que bautizan a niños sí. Como Apple Steve Jobs Y Zuckerberg En Perú Qué necesidad, ¿no? Qué, qué mal gusto, chicos Así lo tengo que decir Qué mal gusto Bueno, Apple Igual Eh Digamos, se usaba como nombre. Sí. La, la hija de Gwyneth Paltrow, no se llamaba sí. Apple. Sí. Con el cantante de Coldplay. Sí. Ya habíamos mencionado en otra ocasión a hashtag. Sí, hashtag tremendo. Y un pibe que se llamaba Facebook. Sí. Y... sí. O, sea, no. ¿qué haces? No. o sea, ¿qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué te pasa en tu ¿Qué casa? Te... ¿Qué te pasa en tu ¿Qué casa, pasa, en, ¿Qué pasa en esa familia que... No. ¿Y cómo le ponemos al pibe? ¿Y le ponemos Juan Carlos? No, a mí yo le pondría un yo nombre más favorable Facebook. Facebook. <ríe> claro. Si dentro de 5 años Facebook... Digamos, ponele que claro. hace unos años le hubieran puesto, no sé, ICQ. Claro. O Messenger. Bueno, Messenger, bueno, es el mensajero. Pero digamos, o sea, Facebook. Lo Facebook, claro, que aparte si lo traducimos es... No, el caralibro. cara al libro. Cara libro, chicos. Hola, sí. yo soy Juan Carlos Cara al Libro no sé, no sé, González. ¿No claro. se cuando uno va a la primaria? Vio que le dicen, ah, cara de mayonesa, cara de piranesa, así, ¿no? Pero que okay, esto figura en el documento. Sí, sí. Gravísimo sí. le voy a decir. Me preocupa igual lo de que te hayan dicho cara de mayonesa. Pero okay. es muy común cuando, cuando yo era chica. Ok. Bueno, sigamos adelante como si nada hubiera pasado. Pero, según dice Terra, en, la, en el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil de Perú, este año se escribió un Steve Jobs. Pero Steve, primer nombre. Jobs, ¿le pusiste el segundo nombre? Sí. O sea, ¿vos te llamas Steve Jobs Pérez? Ponele. Bueno. Yo no sé qué hacer, te digo, me voy, me voy compungida a mi casa después de esta noticia. Ustedes saben que en Uruguay también es una, es un, un, este, vos le podés poner lo que se te cante a un niño y está el Peñarol 2 a 0, está ese tipo de cosas. Eso, pero tendría que haber un interregulador que les, les, les quite la custodia de los niños, ¿sí? Sí, <risa> digo, sí. no, no, no, digamos, no, no a lugar. No, y <risa> yo me acuerdo en, no, no sé si no fue en Perú también, que había un, un chico que se llamaba Usnavi Como US Navy, porque te, el padre vivía en el puerto, ¿no? Entonces estaría, no sé, alguna clase de barco de guerra en los Estados Unidos. Tienen que poner de acuerdo padre y madre, o sí, sea, que es más grave sí, aún. Sí, sí, sí, sí, sí. Bueno, y entonces tenemos además cinco chicos llamados Apple. Apple Clean, Apple Whoopi, Darling Apple, Amy Dana Apple. Este me mata igual que Apple. Bien, Guadalupe, eh, Apple Guadalupe. Apple Guadalupe. Apple Guadalupe. ¿Te llamas Apple Guadalupe Pérez? Y vas por la vida, bueno. Y vas por la vida, como podés, sorry. como podés después sí. de también. Y después tenés eh, fans de otras marcas, donde tenemos a Yujin Samsung <risa> y al pequeño Super Zuckerberg que vive en, Lino, en Lima. Y ¿Al... en otra ciudad que se llama San Martín sí. eh, aparecieron algunos Android. Sí. Tremendo. Y también, bueno, nombres como Click, Clickman Mouse M.A., U.S. Uh, muy bien. ¿No? Mouse. Y sí, porque ponerle ratones es muy no, feo. No, o sea, Superman, Batman o Chuck Norris todos juntos. Lo buenísimo de Chuck Norris es que no hay manera de que le pase nada, nunca, nunca le puede pasar nada malo. Te sale porque flaquito bien. el chico y te cae mal. Sí, Entonces, sí, como... sí, sí, te sale menudito, <risa> ¿no? Y es Chuck Norris González. Chuck, Chuck Norris todo junto. Tremendo. Todo junto el chico. No, tremendo. tremendo. Me falta el aire, te digo. <risa> pero bueno, no sé. Cosas sí, es espantosas. O sea, por ejemplo, Samsung. Ver, te entiendo Zuckerberg, bueno, qué sé yo, una cuestión de admiración. Pero Samsung, te da algo. Pero escúchame, ponle. Te da algo porque yo me estoy chico así. No. No. Pero ponele Zuckerberg. Ponele Mark. Ponele Mark. Ponele Marcos. Si alguien, estamos en pecho. Y alguien te pregunta y después ¿por qué le pusiste Marcos? No, por supuesto. No, Zuckerberg. por Zuckerberg. Claro. Yo tengo un amigo que se llama Ernesto Juan Luis. Ernesto por el Che, Juan por Juan Domingo. Luis por el abuelo bueno, bueno, en este caso Igual eran todos En español Pero digo Sí Tenés manera de No ponerle Chuck Norris No, claro Chuck, Chuck Norris Todos juntas. Muy buena Chuck Norris, Chuck Norris de, que Me voy a comprar bueno. una mascota y Le voy a poner Chuck Norris Todos juntas. Perfecto Cuando digan Chuck No, es Chuck Norris Chuck Norris Sí Está muy bien Lo que hay Bueno eh, Nos tenemos que ir, tenemos con, este, que ir con este Pequeño pase de comedia Y un homenaje A toda la gente Que le ponen nombres raros Bueno Sin ir más lejos, eh, Aito de la Rúa. Claro. Que la hija se llama Zulu. Zulu de la Rúa, se llama. Zulu con Z, Z U L U sí. de La Rúa. Juan, si usted tiene un nombre así, crece, piense si va a seguir hablando con sus padres o simplemente eh, va a buscar una vida mejor. Seguro vas, vas a ser una persona mm -hmm. con mucha personalidad, lo mismo que Merlin Moyo. Pero Merlín, no, Merlina Tahualpa. Merlín Atahualpa. Merlín Atahualpa. Pero por ahí, por ahí, por ahí. Por ahí no estás tan conforme y está bien. Sí. Por ahí el... tiene hojas y está bien. Sí, igual dicen que Merlín es encantador. Pero bueno, <risa> va, con, esto, con esto nos aplauden y nos vamos hasta el lunes que viene eh, a las 10 de la mañana cuando haya otro Control Z con el señor Sebastián Cantalano, conmigo, con la señorita Yamila Betty, con Natania en la operación y con la gente de Loray Producciones en la parte comercial. Chau, nos vemos. Adiós.